Zafar rancho Zander Munro Escatimar Chbasco de sentido Bursaco deshuzar el pollo Zanguango Arginina, tu urgente, taxativo, zangano, conoción, convulsión, sacudir, mondongo, hornita, soquete, estiércol, cuchitrina. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Otro Simbronazo Estamos acá, como todos los lunes a partir de las 22 y hoy por primera vez con dos horas por delante Brrr, Aplausos rrr, y rrr, Bravo, ahí, Así que muy buenas noches, voy a empezar por mi derecha como siempre Camila Cataño, ¿cómo le va? Muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando Y a mis compañeritos que están acá Yo voy a presentar a mi compañera Martina De Bandi. Muy buenas noches y yo presento acá a nuestra operadora, que siempre me cuesta la palabra operadora, la Luchi Franco, que nos está acompañando. Y tenemos que lado. decir que hoy el hongo Estevani, nuestra cuarta compañera de programa, va a venir un poquito más tarde. Andará revolando sí, que... esporas. Espora. Sí. <risa> Así que bienvenidos. Me cuento yo, soy. ¿Viste? Ay, pero siempre, de Mian, de siempre con alguna cosa para dar la nota. Qué increíble. También defino es mi nombre. Este. Hola, Umi. Hola. Este. Y bueno, entonces estamos arrancando este programa con saludos especiales para San Rafael, que haya una banda amiga allá que nos aguanta el corazón. Este. Y que bueno, no pidieron saludos, pero nunca están de más, ¿viste? Nunca están de más. Les gusta, les gusta que los saludemos siempre. Nos están escuchando en Neuquén, en Capital, Buenos Aires, en San Rafael, en Mendoza. En República Dominicana, Costa Rica, algo así, ¿no? Sí, también nos están escuchando en Ecuador y en la Ciudad de La Plata, donde estamos pisando. Es increíble, cada vez esta bola el crece más, urbano, más El, el conurbano también escucha. Bravo, bravo. Tenemos entonces demasiadas cosas. Este Anuncios parroquiales para hoy. Eh, sí, estoy en la búsqueda. ¿Me, me esperan un bueno, minutito quería... y, y medio? Sí, mientras tanto podemos ir acá adelantando. Eh, bueno, no no, ¿no? No, queríamos invitarlos al Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que lo deben haber estado escuchando en otros programas acá también. Eh, pero es un foro que se viene haciendo ya hace seis años y eh, se las trae, digamos. Es en Capital, eh, hay, ahora les ponemos en, el, en la página del cimbronazo, eh, del otro cimbronazo, eh, a más información, pero van a ver bastantes paneles, eh, pasadías, está bastante bueno. Y es entonces repensar también desde dónde vemos la educación y cómo vamos formándola, ¿no? Sí, y también, eh, bueno, a decirles que es este viernes, sábado y domingo el encuentro sí. En Plaza Hussein. En Plaza Hussein, en Capital Federal. Facultad de, perdón, pero Facultad de, de Sociales, de Medicina. De Medicina, de Económica. Eh, de Odontología. Todas juntas están ahí. Y yo quiero invitarlos especialmente a dos talleres que van para hacerle propaganda y puedan ir y conocer. Porque lo hace la Camila. Es un taller eh, de, que se llama Taller de Desmanicomialización. problematizando las lógicas manicomiales desde una perspectiva de salud mental comunitaria. Así que, si estás interesado en la temática, sumate, va a ser el sábado a las 5 de la tarde, más bien las aulas y eso vamos a especificar eh, después eh, por internet. Y otro taller que hacen unas colegas, nuestras amigas conscientes, Eh, Sol y Ana Victoria Van a estar a un acoso callejero Que estuvo mm, un tema Muy polémico en Facebook y en otros medios Últimamente Si sí, además me viene que tuve pero eh, Viene mucho de, de la mano estos talleres Porque son justamente ir a, ir a repensar ¿no? Nuestros quehaceres de todos los días y, de, y nuestras concepciones de mundo Un poco ¿no? Dejar de naturalizar que los locos hay que encerrarlos. Y de que un piropo pasado de tono eh, en la calle es eh, uno se tiene que poner contenta. Así que ya saben, fin de semana eh, oh. para, para estar discutiendo y, y aportando allá en el Foro Nacional de Educación para el Cambio, cambio social. social. Bien, sin nada más que agregar, pasamos rápidamente a explicarles por qué nos hemos dado cuenta que venimos con una fama creciente. Eh, no no, eh, esto desde desde toda la, la humildad, humildad. del mundo no obviamente no pero cada vez nos escucha más gente estamos muy contentos pero uno, uno la euforia tampoco la puede controlar pero es verdad no se escuchan por lástima Más allá de, de sí. los motivos, viste, o si cada no nos uno? mienten, pero nosotros queremos sentirnos claro. bien, quere, creemos querer o queremos creer que hay más gente escuchándonos, entonces por eso queremos comentar un poco de qué se trata este programa, porque quizás te acabas de enganchar a la radio, escuchaste de pedo, eh, de cimbronazo, y tenés ganas de saber de qué se trata, ¿no? Claro, esto no va a ser muy seguido, así que si la, la persona que se enganche más adelante no, no entenderá nada de lo que sucede acá, pero bueno. Oh, o bueno, está. Claro. Bueno, este. ¿y qué, de qué se trata este programa? Eh, este programa es una cosa rara, ¿no? Es como perder el tiempo diciendo pavadas, pero a la vez ganar sabiduría, ¿no? El, el, el conocerse uno mismo, conocer lo que hace, conocer qué es lo que hace la sociedad con uno, lo que uno hace con la sociedad o lo que intenta hacer con la sociedad, ¿no? F y lo que andamos diciendo por ahí, que es un espacio para filosofar con otros... Eh, con pantufla, tomando, comiéndose un pucherito, tomando un vinito, es generar un espacio donde uno pueda charlar, como cuando se junta con un amigo sobre las cosas de la vida, sobre esas cosas cotidianas, eh, poder compartirlas. En realidad somos todos medio amigos y además... Eh... Te, hablamos hablamos desde el compartir también acá Porque nos clavamos una tarta Un pucherito Algo también acá ronda así que... No estoy de acuerdo con que me revele los entretelones por Pero favor. Si Esto están hace la cerca, mística Si están cerca que se acerquen Porque hay para todos Eh... Mis para algunos. Mis compañeros están hablando acá de que hoy trajimos una tarta de cebolla, porque como se extiende a dos horas, nos va a agarrar el hambre a la mitad. ¿Viste? Y esto, estos temas, así, estos de detallitos son los que hacen también a la vida cotidiana y al. Y al, al, y al, al buen al, comer. Y al sabor Una rica cerveza artesanal, una tarta casera, qué sé yo. Eh, también es un poco correrse de ese lugar de autómata en el que estamos acostumbrados a funcionar. Para Braumi, eh, ¿qué es autómata? Porque me perdí. Un auto que mata. Ah, bien, listo de seguir. Eh, entonces, corrernos de ese lugar de, de, de, de ser unos robots eh, con conciencia social, si se quiere Y en, ponernos a ver exactamente, eh, a problematizar más aspectos de los que estamos acostumbrados a problematizar Meternos con el, con el culo sucio, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, descontextualicé y no entendí nada El haz de oro, el culo sucio, no eh, Digo, meternos con esas cosas que no, no, no pensamos, eh, que no discutimos en, en, en lugares de, de discusión, justamente. De pensar nuestra vida más finita, ¿viste? Y, y, y descubrir eh, esos lugares donde. Donde la, la, la sociedad y toda la, la, la cosa esta medio opresiva del sistema eh, funciona a través de nosotros y se reproduce a través de nosotros. Sí, en realidad me parece que es un poco que andamos por la vida con un montón de conceptos que los fuimos adquiriendo. Y en automático. Y, y en automático y, y absorbiendo quizás también y no nos los pudimos apropiar. Y entonces son todos conceptos que andás a ver... qué significan y no es algo que nosotros le pongamos un significado, sino es algo que otro le puso y lo absorbí. Entonces también es un poco bueno empezar a resignificarlo, a ponerle significado a nosotros y a apropiarnos o a desarmar conceptos que nos han puesto y que no tenemos ganas de tener o que tenemos ganas de tener eh, desde la más realidad o desde lo más propio, ¿no? Por eso este otro cimbronazo te invita a preguntarte sobre esas cosas que uno tiene automático, que ha naturalizado, que las ha aprendido y no se ha preguntado por qué las hace ni por qué las repite. Así que bueno, es un poquito para eso, para meter el freno y reflexionar. Totalmente Desde... Tres perspectivas distintas que en Es este, la idea también, ¿no? Claro, y que, bueno, tendríamos una cuarta Pero nuestra compañera se ha ausentado por un rato Ya la tendremos para que comparta su punto de vista La idea también es eh, Que nos hagan llegar sus puntos de vista Este Al Facebook De otro cimbronazo Nos pueden encontrar ahí Nos pueden encontrar también En Por teléfono Estamos esperando que alguien Todavía no, no Nadie nos ha llamado en vivo ¿No? A nadie mí che. Alguien me dijo Que me iba a llamar en vivo No Se ha aparecido todavía ah. Por el Por la viveza Pero me llame, llame De último le podríamos pasar el teléfono Porque quizás no la sabe ¿Viste? No, que lo busque <risas> eh, Búscalo 4516917 El teléfono de Radio Nauta La P 0221. Entonces a mi celular No, entonces. no, a tu celular no. <risa> no, porque es alguien que ayudar? conoce mi número, no lo voy a dar así Pero por si Pero llama, si llama a tu celular no va a poder salir al aire, Martina. Ah. ¿Cómo querés que conecte ah, el aire con el micrófono? ¿Puede, puede llamar a alguien ah, desde bueno, un entonces celular al llama... teléfono? Se le va a comer el crédito nada más, va Perfecto. a gastar 80 mango. No, entonces llamá al teléfono que ya dimos y no hinches. Claro. Eh, no intentemos hacer magia, por favor. Eh, Quizás ni nos está escuchando hoy, ¿no? Eh. Y, y lo damos por hecho. Eh, bueno. Así que después de toda esta perorata de palabras redoblantes, Camila nos presenta el tema del programa. ¿De qué vamos a hablar hoy, Camila? Hoy vamos a hablar de las palabras. De aquellas palabras manoseadas, degeneradas, o que fueron cambiando su sentido. Que tienen tantos significados que no sabemos bien qué significan en verdad. Sí, las palabras es un tema medio grande, ¿no? Digo, eh, hay... En la palabra, el ponerle un concepto a algo que vamos a compartir entre los dos para comunicarnos, etcétera, eh, viene mucho de esto de que quizás nos tocó, lo agarramos y quizás no lo problematizamos nunca. Es un poco la imagen eh, del programa, un poco las palabras, eh, que hay palabras que vamos agarrando temas por día, temáticas por día, pero las palabras son lo que le pone... Eh, vis visibilidad a todas estas situaciones, ¿no? Incluso son, digamos, en, en este momento son como no, nuestra madre las palabras, porque, digamos, estamos saliendo por radio si no fuera por las claro. palabras no, este otro cimbronazo no existiría este, Igual quedaríamos... podríamos hacer como ruidos como crack, crack, crack y también salir por radio Pero Pasa que el otro no nos entendería de esa forma O oh, sí, eso también es lenguaje ¿no? Bueno, por ahí después del crack, crack, crack, crack Eh, podemos seguir charlando De que hay. nosotros elegimos hoy Determinadas palabras eh, Que pensamos que están Tan, tan usadas De tantas formas En tantos contextos Por tantas personas distintas Que se posicionan En, en tantas formas distintas De ver el mundo Que no sabemos bien qué es ¿Cómo? como Perdón Estoy no, pero no, no, se, no se puede trabajar así, señora. Perdón, perdón, no, pero <ríe> esto ya me está indignando. Eh, como decía Cami, eh, viste cómo a, a lo largo del tiempo las palabras van per perdiendo el significado y ganando otros, ¿no? La, es, esto, el lenguaje es una, una, una cosa que se va eh, muriendo y reviviendo constantemente, ¿no? Salvo a veces que de repente alguna palabra... Se va y no vuelve nunca No sé, en este momento no se me ocurre un ejemplo Pero podría a haber vez, mucho seguramente A veces resuena, ¿no? Eh, a veces golpea, se queda Pa, pa, pa, pa Y se queda claro por días. digamos Hay una palabra que se te mete ahí Te queda una semana en la cabeza Y te sigue Tomando millones de significados distintos Sí, o Capaz que es linda nada más Y suena lindo como saco. La estética es importante. Sí, hay palabras hermosas. Como sí, pero imbécil. yo les tiro un eje ahí. Dale, tirá. Me tiraron ahí por la el, calle cuando un yo centro. voy contando, vamos a hacer hoy de las palabras, el próximo programa. Me dijeron, vos fíjate porque el que nomina, domina. La. Me dijeron. Es que justamente es, es muy importante esto. ¿Qué piensan de esto? Eh... Tenemos opiniones acerca de esto, ¿no? Sí, pero yo creo que las podemos las podemos explicar mucho mejor si nos vamos a una canción, nos aclaramos las ideas y y enseguida volvemos. <ríe> Tienen rabia, la razón, la fuerza, las malas palabras. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106. al aire con eh, el otro cimbronazo y recién estábamos escuchando una canción de Baglietto que se llama Las Malas Palabras y en este tema de las palabras y las malas palabras y el poder y la palabra, me metí por el espejo de Alicia esta Alicia, la misma Alicia de Alicia en el País de las Maravillas y me la encontré discutiendo con un personaje que... a ver, a ver escuchemos bien ¿Ya ves? Te has cubierto de gloria. No sé qué es lo que quiere decir con eso de gloria. Pues claro que no, y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado. Cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. A la cuestión es, eh, si se puede hacer que las palabras dig signifiquen tantas cosas diferentes. No, no, no. La cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. Ahí estaban, che. ¿Ustedes usted escucharon ese diálogo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, no te puedo creer, fue toda una alusión Bueno, es que me, lo vi a través del espejo Yo estaba en Facebook Bueno, eh, bueno eh, cuestión es que Alicia Se encontró con un personaje oh, Maldita sea <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no, no, no. Maldita trampa Sí, Humpty Dumpty, me, me enteré que es un, un Personaje de fábulas este, Inglesas y, o, y norteamericana, después también eh, Sí, por es... el nombre no es criollo ni en pedo Digamos <risa> se podría llamar el cipayo. Claro, no sé, huevente. pero bueno, sí si to toca un, toca un buen punto, ¿no? Eh, al final la palabra es de, de del que decide un poco, ¿no? sí un poco eso de, de la palabra es lo que signifique la que, el que lo está diciendo. El que tiene, ¿cómo decía? El que tiene el poder, manda. Esa es la movida. Sí. Claro, el por que eso... nomina, domina. El que nombra, domina. Exactamente. ¿Por qué? Porque justamente el nombrar es eh, conocer, es dar entidad. No, además, un, un concepto lo podés decir vos con un significado y yo con otro. Si yo estoy aclarando que este concepto va a ser este significado, pechito, digamos. Todo el mundo que me entienda. Claro, lo que pasa que también es eh, una cuestión de, eh, de de poder en el sentido de que de poder y de malentendido porque si este este personaje que no me va a salir el nombre vamos a ponerle warney eh, usa así la palabra como se le da la gana no no, no no se va a entender de hecho con alicia no se entiende tanto. No, no, claramente. A ver, eh, si no nos ponemos de acuerdo en que en cómo vamos a usar conceptos, eh, el que nomina, domina. Lo que pasa es que ahí vienen las palabras, son un contrato, un poco. Totalmente. Que todos estamos de acuerdo con que la silla es la silla y la mesa es la mesa. Yo estoy de acuerdo, pero también. Y tu también... vieja es tu vieja. <risa> siempre hay alguien que derrapa, no se puede. Así. Y siempre soy yo. <risa> Este, no yo te iba a decir que estoy estoy un poco de acuerdo pero siento la necesidad de ser la cara seria de este lugar porque oh. si no no se puede señores póngase la careta me, me pongo la gorra Ponga. hablando de careta quieres saber una curiosidad a ver, a ver, que es eh. bastante curiosa hablando de, de este tema de las palabras de cómo Epa, pepa. de cómo viste se transforman en cosas que hay uno saber vio vos sabías que la palabra persona viene de eh, justamente de máscara de careta no te puedo creer o sea, si sos persona sos careta es, es ah, innegociable eso ahora entiendo a mucha gente que estaba menos que... totalmente sí, eh, esta, esta cosa de la persona que significa careta viene allá de tenían estas, estas costumbres del, del teatro y de la careteada de la, de la comedia y de la tragedia este... había fiesta de máscaras también sí sí eh, pero bueno viene un poco al, al caso digamos perdón siga mi compañero No, perdón. Pero pasa que es, es cortita, ¿no? Porque digo, eh, en estos teatros se, se ponían máscaras eh, que les que eran como se quedaban a un, unos centímetros de la cara, uh -huh. este, para que el, el sonido retumbara y entonces así se escuchara en el resto del teatro. Porque uh -huh, No había claro. micrófonos. Los teatros en general eran, la, eran al aire libre, como si fueran anfiteatros en verdad. Eh, y sí. no había acústica. En eso te tiro otro datito de color. Nace la técnica del, del, del canto, que es una que hacen, usan todos muchos claro. profesores de canto. Que pegas altos gritos y se tienen que escuchar hasta Tomás. no sé. Eh, Citibel. Mm, por ejemplo. Sí, sí no, es perfecto. muy bueno. Igual tiene cosas muy peores. Ah, no importa a ver sí. Y bueno, y justamente de ahí estos actores entonces se vestían con, con máscaras eh, que representaban distintas emociones. En general, tres nomás. A ver. Felicidad, angustia. O tristeza. Mm, Angustia, enojo, por ahí, ¿viste? Eh, y de ahí sale también la, de ahí sale la palabra persona, que a mí me resultó un poquito raro porque... O sea, como... la, per la persona puede estar feliz, triste o enojo. No, pero más allá de eso. Eh, bueno, no, pero digo, es interesante no, no, no, pero como para no hacer... Eh, Apología. Ya... No, no, como para hacer un, un análisis un poco más extenso, yo entiendo un poco como que de repente que... La palabra persona, que ahora se usa para, para denominar a... Cualquier ser humano. Eh, venga la palabra careta, es como que. Eh, siento que estamos como perfumando todo el tiempo, ¿no? Como que estamos actuando nuestra vida entera. Creo que. Eh, pensar que. La palabra persona viene de ahí. Eh, podemos pensar que entonces. Fue transformando su significado. Eh, hasta llegar a que hoy persona sea cualquier. Eh, ser humano. Ser, ser humano. Eh, y. Digo, me parece que esto viene a cuento también de cuando hablamos de las palabras, porque son significados que tuvieron un significante en un su momento, son palabras que tuvieron un significado en su momento y fueron transformando su significado. Entonces ese esa palabra que nació explicando un concepto eh, pasó de hacer otro concepto. Entonces es eh, se ve que la sociedad cambió. para que eh, se necesite o hable perdí mucho sí sí pero yo no estoy del todo acuérdese palabras eh, provengan de, de, de un mismo origen y otras vengan de, de orígenes tan curiosos como persona con máscara no eso es lo que lo que a mí me, me me genera curiosidad porque digo no una palabra no puede transformar tanto de directamente perder un significado y ganar otro Es como que... Algo de eso siempre tiene. Claro, quedan remanentes, viste, de los primeros significados Totalmente que tuvo. digo, ¿por qué habrá venido de ahí? Claro. Es una muy cuestión, y, ¿no? y yo creo que no tiene respuesta. Eh, <risa> acá Pero también es interesante, eh, y ahí te, te dejo leer eh, qué nos están diciendo nuestros oyentes, es que también cada palabra tiene que ver con el contexto, el pedazo de historia y, el, y, y la forma de la sociedad. Pero la, como sí. Como hoy nace... qué sé yo, chatear, o tuitear, o... Son todas palabras del inglés encima, me Facebookero. Da como... oh, Pero a, a, nada de decir eso, decime qué a nuestros oyentes, pues porque ya lo bueno, mucho Bueno, el, el Adri Cataño dice que el término persona proviene del latir persona, o algo así, porque es una palabra que no la entiendo. Y este probablemente del, bueno, muchas cosas... Y dice, el cual, según el DRAE, que no, no es la RAE, sino el DRAE. Sí, sí, es el Diccionario de la Real Academia Ah, Genera. perfecto. Es lo mismo que la RAE. Procede del griego Brompson. Y el concepto de persona es un concepto principalmente filosófico, que expresa la singularidad de cada individuo de la especie humano, humana. En, contra, en contraposición con el concepto filosófico de naturaleza, que expresa lo común que hay en ellos. Comedia, drama y tragedia. Muchas gracias Adri por el aporte Más o menos lo que estaba diciendo Lumi, no Y más o menos Más o menos y más o menos eh, pero, Depende de cómo se mire ¿no? Depende siempre, pero me parece que El tema del contexto, de estar en un Contexto, que las palabras sean en un contexto eh, Y que surgen por la Comunicación, ¿no? Eh Para, poner, para que vos entendás mi concepto que estoy trayendo, le pongo una palabra, una figuratividad, andás a ver si debe ser eso lo que quiero decir, eh, y ¿Qué? le clavas ahí. Perdón, pero ¿qué vendría a ser figuratividad? Algo que me acabo de inventar, un concepto nuevo eh, sobre algo figurativo. Pero con esa inventada de palabra que te mandaste, me das pie... Para contar a nuestros oyentes cuál es la consigna digamos. Ah, pero Porque eso nos comadre. pasa todo el tiempo Porque si bien la RAE tiene un amplio Tenemos que inventarlas La RAE ni se maneja igual La RAE es la RAE y nosotros Si nos falta una palabra la inventamos Y Así si estamos que, bien lejitos mejor incluso. La RAE es la institucionalidad de la palabra La muerte de la palabra La bueno, RAE no deja hablar a Camila. <risa> Mis compañeros no me dejan hablar y se quieren agarrar a diputear a la RAE. Yo les quiero contar a los oyentes la consigna de hoy. Que bueno, es esto. Es, eh, Son varias en realidad. Según la que más te guste, es qué palabra te has, o te has inventado, como que no, no te alcanzaron las palabras que había y combinaste dos o te inventaste alguna palabra. Y si eso nunca te pasó o no te acordás de ninguna, es decir, bueno, ¿cuál es esa palabra...? que te ha quedado pegada esta semana? O la semana anterior, porque esta recién empieza. una palabra que te gusta tanto que la metes hasta en la sopa. Por ejemplo, aprendes una palabra nueva y con tal de usarla, aunque no pe uno la dice igual. Oxímoron. Por ejemplo, qué taxativo que estás. Ay, me encanta la palabra taxativo. Otra que me gusta mucho es eufemismo. Es muy buena. Y de ahí euforia. A mí me gustaría vivir en Munro. <risa> o en Bursaco. O Y así podemos seguir infinidad. ¿eh? Podemos seguir, podemos seguir, pero es esto es. ¿Qué palabras se te pegan tanto que eh, la decís Por ejemplo, ahí hay gente que vive diciendo de una, de una. Es verdad, hay veces que ni siquiera son lindas, sino que ya te queda. Sí, sí, ya ni siquiera es que te gusta mucho que la decís todo el tiempo. Es decir, es decir, es decir, es decir. Y hay palabras digamos, que, digamos. Que, se, que representan otras personas y de tanto estar con esa persona se te pegan esa palabra. Uh, sí, eso, eso es peor incluso. Es terrible. ¿no? Es como absorber la identidad del otro, así. Bueno, volviendo a la consigna, eh, escríbanos que, qué palabras les gusta tanto que la meten en cualquier lado. ¿O qué palabra han inventado porque no les alcanzó eh, el diccionario? Acá nuestros oyentes tan, tan eh, responsables con las consignas eh, nos contestan, Adri nos pone Somos tan pedorreros. <risa> <risa> Alto aporte. Quiero contarles que Adri está en la cama, por eso está participativo. <risa> está enfermo y le decíamos que se mejore. Oh sí. Igual viste que las palabras con R fuertes tienen un atractivo que... Yo no lo puedo explicar, pero es genial. Un regalito para mi papá, pedorro. <ríe> Muy bueno. Este, ¿Qué les parece si nos vamos a, nos vamos a escuchar algo de música y, y pegamos una, una discusión copada así de, de, de palabras? Vamos a hablar de esas que elegimos, que están tan manoseadas. Claro, palabras manoseadas. en Facebook? Si no, que llamen al 451-69-Estás en La Plata. Agregale el 0221 antes. Este y eso vamos a participar a participar. Díganos qué cuáles son las palabras esas que le están dando vuelta a la mente, la, las que inventaron. Digan, hablen. Es que se te pegan por ejemplo, mi amiga Pia que nos está escuchando de San Rafael, tuvo una época que decía y que se cague. Cualquier cosa que la preocupaba y que se cague. Así que bueno, eso se te pega. Sí, igual es al pedo también, ¿no? Es era al pedo, es ta al era pedo. muy pesimista en una época. Este, <risa> bueno, vamos con música. bij ma que no se quedaron ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? sus nunca vuelven a hacer ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Lo común, lo de todos los días El descalzarse en la puerta La mano amiga ¿A dónde va la sorpresa Casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa El café de ayer? Terribles encantos que tiene el lugar. Acaso nunca vuelven a serlos. Acaso se van. Y a dónde van? A dónde van? Plata transmite a Nauta ciento seis punto Y seguimos acá en el otro Cimbronazo. Escuchábamos a dónde van de Silvio Rodríguez y eh Charlaba un poco Silvio de a dónde van las palabras esas que no se quedaron. A, a dónde se van esas palabras que te dijeron que se fueron, que se volaron, que no las se escribieron. se las llevó el viento. Las palabras que se llevó el viento y las palabras que no se llevó tanto el viento, ¿no? Eh, qué loco que la palabra sea un, un modo de comunicación y un modo de entendernos entre los dos. Pero a veces hay palabras que... Vos me la dijiste, la dejaste, te la sacaste de encima y me quedo ahí cla cla cla cla resonando, haciendo un ruido terrible, por ejemplo, hace un hace unos días alguien me dijo, "Y te vi una cara de que te estás tomando todo esto con soda" y a mí me quedó acá, ta ta ta, uh, estoy sodiándome la vida. Eh, pero bueno, sí, eh, queda queda la imagen Más fuerte en uno que en otro, ¿no? Y a dónde van esas palabras, quizás van a, a la comunicación con uno mismo. Y quedan ahí, dando vueltas y vueltas. Y te hacen reflexionar y te hacen pensar no en solo lo que eso, a lo que se estaba haciendo referencia esa persona, sino decir, bueno, ¿qué más me estoy tomando con soda? ¿Me hace bien que sí. me lo tome con soda? ¿Qué significa? Sodiemos un poquito, pero ¿Eso? el vino es rico. Son esas palabras que a uno le tocan justo lo que uno anda viviendo. Y se ah, lo queda ahí. Sí, y también quisieras matar a la otra persona, motherfucker que anda diciéndote esas cosas que te dejan. El otro se quedó tranquilo y uno pa, pa, pa, pa. Bueno, volviendo al tema un poco y cambiando de si tema. Me permitís dos segundos, tengo una buena noticia para vos. ¿Cuál? Llegó la Quiero hongo Estebani. ¡Vamos, honguito! Que venga el hongo, que Bienvenido lo estamos esperando. <risa> Y la recibimos al hongo con varias palabras que nos mandan nuestros oyentes. La Daniela Galván dice que le gustan muchas palabras como letal, bizarro. ¿Qué hace? Esa, esa le la, a la Daniela. Sí, a mí me encanta esa: letal. Letal. Es muy... o mortal. El Facu Cataño, hermano de la Kami Cataño, tira. La palabra semerendo me encanta. Semerenda. Alta palabra inventada que dos cosas indescriptibles. Sí, semerendo es un concepto a utilizar. A mí me gustan las palabras compuestas, ponele, que dejan todo dicho, como pinta, labio. Yo te tengo una que. Corta uña. Un, un amigo la, la cimentó sin, Saca sin querer. Corcho. Paren, un poco. <risa> <risa> la cimentó sin querer encima, pantolito. ¿Quién Pantalito. es ese? Pantalones cortitos. ¡Ay, Ay bueno. pero qué hermoso! La puertiza. Una puerta corrediza. Mirá, encima, pero tu amigo es un filósofo un de poeco, la palabra. Sí. No, encima fueron, fueron como lapsus, así los dijo sin, sin querer, ¿viste? Claro. Por apurado, seguro. Acá hay, acá el Andrés Piccinini dice, rimbombante es muy Víctor Hugo Morales. Y salvoconducto, la leí... De Eduardo Sacheri Me transmite magia Salvoconducto sería para vos, Cami de esas, de esas que son... Que dicen todo Claro, y que son compuestas Muy buenas eh, También el Renzo Tassotti dice No me fumo las palabras de moda Como él, ponele Viejas Viejas también es de moda, Renzo Te quiero aclarar ¿Yo ¿Sabes cuál, cuál me, me molesta mucho de moda? Nefasto Hubo un tiempo en que en el, todo era nefasto Suena bien igual, eh. Pero, sí, suena sí, re bien, pero, es... pero me sacó, boludo. A mí eh, me estresa, eh, pero la estoy usando mucho y eso me estresa más, la palabra indignación. Mm. Me molesta, me molesta que todo el mundo se indigne, porque la indignación es como el enojo con otros frente a algo que pasa, pero como medio sin comprometerse. Sin es... es un enojo quieto. Es un enojo desde el sillón. Y... Y el enojo no tiene que ser desde el sillón, tiene que ser desde la acción, desde la indignación. es Sí, está bien, te puede enojar, ver lo que pasa. esto me indigna! ¡Alto y... me indigna! Sí, sí es. ¡Ay, no! Esa, esa palabra es, es, resuena, es, resuena. Es de granesco, ¿no? Le grandezco Ahí está. Pero también te habían escrito por el celular a vos, Martín. Uy, también me escribieron por el celular, pero qué, qué razón que tenés. Acá el Seba Verdulero dice que una palabra que me encanta decir y me la pegó mi compa de Departamento y Murga es que, el, que es uruguayo y sus amigos... Oh, perdón, eh, mezclé. Es el compañero de Departamento y Murga. Se tira. Apronta, apronta. La bienvenida a nuestra compañera porque no la hemos saludado todavía y ya está acá bien ubicada, oh, no. ya está cómoda. Oh, no. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá llego un poco agitada. citada. Eh, escuché eh, una cosa que decir, Martí, eh, Leíste... Eh, Daniela Galván y justo es una amiga mía y es Dianela porque ella tiene como un tema con su palabra Ay. de nombre. Ah. Mezclé Dianela, perdón. Dianela. Es es eso, eso es horrible, ¿viste? Mira, yo fui nombrado toda mi vida Damián Delfino, no sé qué les cuesta de entender de Damián Delfino, pero soy Damián Delfino en cualquier lugar a <risa> donde voy y me presento así rápido, ¿viste? ¿Y qué le ¿Qué le genera como una comodidad? Como una pérdida de identidad importante, no. ¿viste? A mí, ¿sabés qué? Me? Yo me volví enojada a enojada de la escuela porque me decían, eh, Camila Cataneo, Camila. Y mi apellido es Cataneo. La mía, de bandido. Y, y mi papá es buena me dijo, esa. mi papá malísimo. me dijo, ¿sabés qué tenés que responderle? ¿Sabés qué? ¿Me decís Cataneo? Date vuelta que teme. Yo te y la puedo relacionar con otras igual, ¿eh? Otra que me, que me tiraban era Martina caca para el Cadivina. <risa> <Muy> no <bien. risa> No, ahí me indignaba. Bueno, pero tenía, tenía, los mejores compañeros. Qué ingenioso. Sí, mira, es tenía... que... Era la mamá de una compañera. Esa. Es que a mí, me, a mí me encanta, me encanta el ingenio, el ingenio para, para encontrar. Apodos. Basta, basta de esto. Bueno, no, Se me están me riendo. Mando. Voy a leer la, la Ana Inés de Dice. Si me permiten hacer una sugerencia, y si es que ya no lo pasaron porque recién me engancho, creo que este tema de nuestro querido Luis, compuesto por palabras sueltas, las cuales muchas de ellas me encantan, creo que es bastante adecuado para el tema del programa de hoy. Es muy hermoso como les suena la música de las palabras por sí solas. ¡Ay, ah, es lo que estábamos buscando, prima de Cami! Eh, estábamos buscándolo, hoy esa era la idea de, de las palabras que nos suenan lindas y lo vamos a poner. Ahora, en segunditos nomás, lo ponemos. Ah, ¿sí? Luchi te miró con una cara ahí medio, con uno, unos ojos asesinos. Nada, No, lo vamos a poner en algún momento. Che, bueno, no no perdamos el hilo. Yo. Sí, perdimos, ah, perdimos. uno ah, lo de los apellidos se fue mí, todo un poco... No, ya me está dando bronca tener que ponerme en este rol de moderador. ¿eh? Modérense, viejo. Nada, mentira. Eh, estamos con las palabras manoseadas, si mal no recuerdo, uh, que sí. habíamos anunciado. Así que, señorita Estevani, sí. le adelantamos en este sencillo acto. Qué hablar sobre las palabras manoseadas, esas que tienen unos significados tan amplios que de repente dan para cualquier cosa. Y sí. Y, bueno, entremos a la polémica. Vamos, me encanta la polémica. Sí. ¿Qué palabra manoseada han elegido? La política. mira yo se las tiro. Es con P. Arrancamos con... Sí, hoy las palabras manoseadas son con P. Sí, es verdad. Arranquemos con política. A pa' la mamá. ¿Qué es la política? La política, viste que es todo, no es nada, es buena, es mala Para Igual, mucha gente, política es mala palabra Antes que, antes que seguir con la palabra política, eh, aclarando de vuelta lo de las palabras manoseadas Son esas palabras que, si pudieran hablar, ¿qué dirían? Que se las ha usado de tantas maneras se las ha nombrado de una, de otra, les han dado significados opuestos, eh, entrecruzados y hasta se han contradecido en una misma frase. Eh, esas palabras hoy queremos reivindicar, queremos traerlas a la mesa, que puedan eh, hablar de cómo se las están violando y eh, a, y que, bueno, eh, ellas puedan hablar por sí mismas, que es mentira porque la vamos a hablar nosotros, así que les vamos a Yo volver a julear un poco. Si le ponele, si la... palabra política pudiera hablar hoy aquí, vos decís que diría, estoy indignada. Yo creo que lloraría, primero. Es sí. nefasto lo que le pasa a la política. <risa> más no que, creo más que, que, que se indigne la política, yo creo que, o quizás se ríe. Bueno, ¿qué es la política? Vamos vamos al qui. Al, al hoy quiero decir, me, la palabra que me gusta es qui. A mí me pasa que yo digo que yo soy A política y todo el mundo me reta Eso y me es una dice, mentira. vos haces política. Laurita es la mentirosa. Haces... Ay, sí, me di cuenta que era mentirosa. No eh. <risas> me importa igual, acá no importa. Después... son mentirosos. No, no, no. ¿Qué es la política? Por favor, díganme. Acá en realidad nadie no, no sabemos qué es la política porque también nos rehusamos Hoy por primera vez este, a buscar significados de la palabra. Preferimos directamente venir y construirla nosotros porque. Nos indignamos con que tengamos claro. que ir a un diccionario para saber el concepto. Queremos armarlo entre nosotros. Así que y nos le hicimos no al diccionario. Leer a la RAE. Además, Rae, ¿te si matar? la política que hemos caminado, andamos discutiendo. Eh, yo creo que era camino, pero no importa. Eh, entonces, ¿política qué sería? No es ponerse una remera. También, también. Pero no yo política va un poco en cuanto a mi relación que hago yo con otros eh, Puedo tener un objetivo, puedo tener un fin eh, a Y ver. deberías tenerlo porque si no vamos perdidos Digo, ¿Sería? me parece que justamente es eso, es como la relación con un fin Y con como con proyección de, Pero es de transformación político también, ¿no? ¿Es político también no tener un fin? Todo es política, ¿viste? A mí me, me, que, me harta que todo sea... No entiendo nada, es ¿me que ¿entendés? justamente el, el ser apolítico también es político. Es, eh, porque es posicionarse. Es, también es como Dios. La política es un montón de acciones eh, que uno decide tomar con otros hacia un objetivo, un horizonte. Es un poco el lugar que, que, que uno ocupa en, en su vida, ¿no? Es, es la, la, la dirección que uno le da a su vida... Junto con, con las relaciones que entabla con los demás y con lo, lo, los propósitos que le da su vida. Porque, digamos, uno hace política aunque no haga política partidaria. Yo creo que las confusiones entran más que nada cuando sí, se la relaciona a los partidos. Tenés razón. ¿Es una prima hermana de la política o una hija la política partidaria? Yo creo que los partidos se han hecho como, digamos, son políticos y son los únicos que quizás eh, se dicen políticos o son los que han... encarnado como perdón ¿eh? <coughs> en invierno me llega pero eh, han encarnado como su fin para la política pero todo el re el resto de eh, de profesiones o de o de desarrollo de proyectos también son políticos eh, y eso queda como medio que no se ve no no sé sí como que se difumina un poco porque lo, eh, los sectores que, que que se marcan y se dicen políticos están Eh, reconociéndose en, en la política. El drama también es cuando no no reconocemos la política que hacemos nosotros en nuestra vida, en el, en el quehacer. Como yo. Claro, es un problema. Sí, Ay. Porque vos por ejemplo eh, acabas de, de venir de un grupo que se armó para hacer eh, circo, ¿no? La ONG o de payasos. Payasos. Payasos que se pusieron nombre, ¿no? Justo hoy se, ¿se han puesto nombre. ¿Cómo saben? Eh, no, me contó un pajarito. Un pajarito. Eh, sí, le, lo cuento así públicamente. Sí, por favor, un nombre. Deme un nombre. Dimos la, primi la primicia. Redoblantes. Eh. Eh, ¿El nombre? Resumí. Paz de los Pi. Y al, el Ahora pi sí, explícame. Es como la, la, la letra que vos sabes, Martí. <risa> ah, el número Pi. Eh, sí. Porque es irracional Ah, no, no, no. me gusta sí. Muy bueno. sí. Y vi en realidad es como para los pibes claro, ah, claro, claro, a mí me sonó de los pibes y, y suena pero... de los pi que no, Porque nos diferenciamos de payamédicos Ah, y es de los claro. Y la chapa es como ahí Ay, pero Laura lo han pensado reves. tanto, no lo no a... puedo creer Fue un nombrólogo Ah, ah un, un profesional Hay quien existe de eso No sé si será verdad O sea que si es su trabajo nombrar Domina todo Ay, no sé. Bueno, pero mira, yo te lo traje a colación esto justamente porque estaba pensando de que vos te, te reconoces o te pensás como una política, pero justamente estás participando en una organización que es sumamente política, porque está pensando la salud desde un lugar integral. Y transforma la, la sociedad, o sea, claro, está, está aportando pensando, a la sociedad. Está pensando la felicidad como un, una necesidad básica de la salud de las personas y de los niños. Que son personas también, ¿no? No los vamos a excluir de las personas. <risa> por Además, favor son un montón de gente, <risa> específicamente de payasos, que se juntan a organizar un montón de acciones y de formas de hacer con un objetivo. Así que estás haciendo política, Laura. Me, me cuesta decírtelo, pero estás haciendo política. Bueno, me voy a acercar. También estás es. haciendo política estando en este programa, por ejemplo. Totalmente. O sea que si voy a Romero, un taller de huerta también. Peor. Manos a la tierra es... Poder. Y, y, y más en Romero, imagínate, porque Romero es una, un hospital psiquiátrico, eh, un manicomio, en realidad, dicho en, en palabras crudas, este, y justamente vos estás abogando por la desmani desmanicomialización. Sí. Eso es una postura política, eso es hacer política. A la mierda. ¿Te das cuenta? Y es que la, política es, política, algo, ¿en la política es algo muy lindo. No, porque vos te sentís bien en ese Claro, a mí espacios. me hicieron creer como que no era linda entonces, por eso no quería hacer Bueno, pero eso, eso también tiene que ver un poco con esto, con cómo se ha utilizado esta palabra, para qué. Quizás se ha utilizado como un modo de dominación, digamos. Y, y en verdad creo que eh, nace desde totalmente otro lugar. Eh, creo que es algo innato de la sociabilización, la política, y viene de, viene de la mano de eso, eh. cómo se ha tergiversado o manoseado usado de tantas maneras distintas eh, que hace que llegue ahí ¿no? lo que pasa que también eh, llenar de negatividad este concepto ha sido parte de una estrategia de una época totalmente digamos sí. para que el prometa no se junte no se organice o más bien se meta dentro de la casa dentro de la cocina lavarropas porque la gente es peligrosa en, Digo, en realidad <risa> eh, depende depende ¿no? de lo del Lo, lo que se busque en los centros de poder, pero yo creo que la gente toda en una en algo ficticio, ¿no? Que pensemos que todo toda la gente pudiera estar organizada en los espacios que cree legítimos. Eh, yo creo que en los en los espacios de poder convencionales como conocemos ahora eh, siempre sería motivo de peligro, me parece. Totalmente Sí. No. Eh, Alguien eh, no me acuerdo ahora que. que muchacho zarpado lo dijo, pero intelectual eh, que, querés decir. Claro, que todo. Pero son muchachos como todos. Y zarpado. Todo pueblo consciente de sus derechos, eh, Es un arma así como que. No se puede dominar. Que fue no me eh, ponele. Eh, sí, y también no perder uh -huh. la idea de que, digamos, a esto lo que voy, que fue una estrategia de, de llenar a la, a la palabra política de, de valor negativo. Es que decir que detrás de, de cada nombre, detrás de, de nombrar algo, hay un interés. Hay un posicionamiento, hay un, ej, un ejercicio del poder. Digamos. Pero los intereses como si fueran malos, ¿no? El tema es que a veces se ven intereses como... Tiene intereses eh, Y quizás es un muy buen interés eh, De hecho, no un interés egoísta Se ve interés como pegado a la palabra egoísta eh, O de un grupo Y quizás el interés es un interés de, por un bien común Sí, también reconocer que todos tenemos intereses no Porque digamos, porque nos mueve algo Cada vez que entablamos una relación con cualquier persona Por ejemplo, nos están moviendo intereses Totalmente eh, Y cuando... también te empodera no como que yo pensaba recién quizás si te da poder no es que vos ejerces sino que eh, no al revés que lo tenés sino que lo ejerces sí. ¿Me, explico o no me explico no no sé si te sigo el, la palabra poder es otra que podríamos desarmar también pero creo que pero no me lo digas ahora pero no. creo que hoy no será el día lo guardaremos para la próxima es eh, cuando podamos traer a Foucault en vida Eh, sí, ¿no? está, yo estoy trabajando en biología molecular para ver si Foucault lo puedo traer así eh, a la vida nuevamente igual que Walt Disney <risa> eh, bueno cambiando un poquito de tema ¿no? quiero leer acá la guido Olivares perdónenme que diga la, ya lo sé, es molesto, pero en Mendoza se dice así y no se cambia. Eh, la dice que valen palabras que eh, valen palabras que exasperan, palabra hermosa por poner. Nada, exasperar es muy buena, pero... La más tonta de los cronopios y los famas, las esperanzas. Es re O sea, igual la esperanza en sí es algo muy eh, interesante, muy piola, eh, que te hace caminar, etcétera. Pero la palabra en sí, esperanza, es bastante fiera. Eh, y eh, sonoramente, digamos. Y por otro lado dice que está las estalactitas es alta palabra. Sí, Guille, me encanta las estalactitas. Y después el Renzo Tazote dice aguante el hongo Estebani. Y nos pone una fotito de un hongo. Eh, y la la Ailín de Fino, que es la hermana de UMI, para uh, que todos no. sepan, dice, genios, me encanta, llegué a escucharlos, se los escucha copantes, besote. Muchas gracias, Ailín. Qué linda, mi hermana, che. Podemos recordar la consigna, porque capaz que la águila lo pudo sintonizar recién y no sabe la consigna Como tanta otra gente. Como tanto otra gente, bueno. Dígame, Martina. La consigna... Sería. Eh, porque no aquellas me acuerdo la cantidad. Perdón. Sería aquellas palabras que, como no te alcanzó el diccionario, te la inventaste. O, si no bien, esa palabra que se te pegó y te encantó, la aprendiste nueva y no parás de decirla, aunque no pegue en el contexto. Que te gusta porque suena de última. Conspicuo, diría el Oh así, así, con las manos. Porque lo hago, pero no me ven. <risa> Es verdad eh, Así que recuerden Escríbanos a otro Cimbronazo en Facebook Mirá Acá hay más gente Que escribió Yo eh. No paramos de sorprendernos no Con la participación No me paro de sorprender No me paro de sorprender ah, la pucha Uno eh, dice esto Esto es en vano Pero no Gianpetro Borguero dice Chicos Los estamos escuchando Buenísimo Felicitaciones Los abuelos de Cami Y postizos Para Umi Martina ¿De dónde? Un abrazo para allá Punta alta ¿No? De punta alta De bravo, punta alta De punta alta Y el Facu dice Laurita habla más fuerte y claro que no se te oye bien. Ahí, gracias compadre como de extraño. Eh, muy bien, saludos, abrazos y quereres para todos ellos. Besos y cariños. Exacto. Este este programa nos acerca ahí a nuestras querencias que las tenemos medio lejanas. Yo quiero contar esto es una chocheada que hago con mis abuelos pero. Eh, Mis mi dos abuelas Mi abuela Tati Y mi abuela Esther Tienen un grupo Que se llama Abra Palabra Son cuenta, tres cuentacuentos Y bueno Tenía que ver con Abra Palabra Además nosotros También tenemos cuentacuentos Claro que sí Viene, ¿Viene muy, a cuento Muy bien, muy bien. Viene a cuento eh, Yo quiero lo, Las puedo llevar De repente A nuestra segunda Palabra manoseada A ah, la Paman Es la que más me gusta Otra palabra Que se hinchó las bolas De que le metan cualquier cosa Vamos a preguntarle ¿Qué ¿Este? Los, los ruidos de, de, de problemática me encantan. Uh. Oh. Eh, pero bueno, eh, a Lumi también y se lo estoy robando. Eh, pero esas palabras... Eh, la palabra popular. Oh. Palabras si y se la habrán... <risa> palabra que si se la habrán manoseado. ¿No? Sí. Es, es como que... Encima yo creo que hay como dos bandos, ¿no? De que... De que... grandes, a grandes rasgos, como una una parte que lo popular es, es, es esa cosa buena, divina, viste, que es lo popular, y está lo popular, despectivamente, esa chusma lo ahí. populacho, claro, el populacho sí, eh, como por ejemplo eh, las populares y las divinas. De esa serie que había de Cris Morena, ¿no? Sí, o claro. las peli, las pelis de secundario en, en Estados Unidos, ponele. Igual no, no lo estaba pensando exactamente no. así, pero es verdad. No, pero también pero si era popular estaba bueno en esas pelis. Pero claro, tiene... por eso, ser Además... popular ahí es otro tipo de popularidad, ¿no? Claro, porque viene un poco a cuento, ¿no? Me gusta decir la palabra cuento. Eh, de. Eh, de que las palabras. la. Eh, la palabra popular. Viene de multitud, ¿no? Eh, creo que todos eh, abren un poco el juego a que lo popular es multitud. Pero Grandes la diferencia, masas. la diferencia me parece que está en la relación con lo que esa multitud tiene. Porque en las palabras, en la Feliz Yankee, digamos, donde está la popular, eh, agarra la popular sería. La, la porrista. Claro, lo que mucha gente reconoce como piola, mucha gente. Le da el poder a uno. El capitán del o equipo sea, de rugby. Claro, Fútbol americano. Pero el popular sería el que todos reconocen con poder. En cambio, eh, hay otro concepto de popular que sería que eh, el la multitud tiene el poder. Entonces, esto sería popular porque es una medida que mueve la multitud. El poder lo tiene la multitud. El pueblo lo tiene el poder. El Que popular viene de pueblo, ¿no? Y también está la, la otra postura de que ve a lo popular como esa masa que no sabe lo que quiere, esa cosa que no tiene modales. Como... La perspectiva más aristocrática. Como subalterna también. La Martina Claro, dentro. pero decir subalterno ya es reconocer una posición de poder es como. es otra historia. El subalterno que. que. que el. que el, la despectiva. El subalterno claro. es reconocer una posición donde lo se puede. Claro, el subalterno en cambio es una posición donde se está jugando una. se está jugando un todo por el por el reconocimiento y el poder no, y el, y, dentro de una sociedad. Y el ¿no tema es? de lo nacional y popular, a, a ver, <coughs> eh, ahí me meto en un territorio que se me embarra un poco, pero. Eh, pero es necesario. Pero es, neces es necesario, porque. Hay que embarrarse. Porque, eh, hay que embarrarse para. para el compañero tenemos que también trabajarlo. Eh, pero lo popular. Eh, Tomado como, como de todos, o como yo elijo quiénes son todos también, es un tema, ¿no? Y eh, pasa que esa, esa línea es muy finita. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace un tiempo el partido de Dualde, amigo ¿Ama? de la casa... ¿Dónde <risa> te has ido? <risa> este, el amigo de la gorra. El partido de Dualde Lo era Unión la Popular. Unión Popular, ¿entendés? Eh, Son esas, esas apropiaciones que el hacen... El MPN, el Movimiento Popular Nauquino, tiene al, al, al narcotraficante más popular de la historia, digamos. Después de Dualde. No se vayan al carajo que no entiendo nada. De perdón, perdón, perdón, nos enseñe. fuimos, nos fuimos. Eh, me parece que volviendo al tema de, de lo popular, creo que eh, viene a cuento de la relación que hay entre lo popular y algo. Por ejemplo, el popular y el poder... Eh, hay quienes piensan que lo popular es dominado hacia un lado y hay quienes piensan que lo popular es quien eh, genera el poder. También tenemos que también tenemos la relación entre poder y cultura. Eh, uh me mezclé, eh, Popular y cultura, digamos. Hay quienes creen que la cultura popular es la cultura de, de masas, de masas, ma menos menos top, menos académica. Y hay quienes creen que la cultura popular es la posta porque es la verdadera del, de la, del pueblo, de la sociedad, digamos, ¿no? Claro, la que no sale. Es que de la ahí relación de, ahí del es el quilombo. Sí, y es también. Es un poco también esta, esta cosa tan amplia que se da a los términos como popular o como política. Eh, que da la sensación que todo es popular. Claro, y la, la que presta también a los usos de los personajes más, más variados que te puedes imaginar. O sea, ahora. todos hacen política y estamos de acuerdo, eh, pero también nadie tiene que hacer política porque la política es mala, ahí es donde se empiezan a cruzar los discursos, después todo es popular, pero nada es popular. El, se complica el panorama, sí, viste, sí, al el, final el tema terminamos todos mareados. Es, es digamos, qué diría la palabra sí, sí, yo creo que, que también ha sido, ha sido tan usada así y, y cogida, si alguien me lo perdona, eh, agarrada, quieres de decir. Julia. Sí. Ah, eh, deja el, el explicitismo quedó Pero bueno eh, Quería traer a colación Acá mi papá sigue preguntando Como en el programa anterior Si podríamos pasar un temita de ellas tan cargosa Papi, no sé quién es ella tan cargosa Ya lo voy a escuchar Y quizás un día lo pasamos no, no, Esa banda está bañada <risa> en este programa Y acá el, el Lucas, de Bandy, mi hermano, dice que nos enganchó tarde, que a mí me gustan las palabras que están mal hechas de fábrica y la gente las va arreglando para que suenen mejor. Como por ejemplo... Que, ah, esta ya está encargosa, mirá. La Luchi Papi te ha conseguido el deseo... Es de consciente, mirá. <ríe> es como nuestra <ríe> hada madrina. Claro, sí, callo, taca eh, Y no nos pidas más. Eh... Dice, bueno, acá el Lucas dice que le gustan las palabras que están mal hechas de fábrica y la gente las va arreglando para que suenen mejor, como por ejemplo pastaflora, refalarse o la mejor de todos, carcamonia. Y eso, eso no la tengo, eh. Carcamonia no tengo idea, Lucas, explica un poquito qué es porque no tenemos idea. Y el Renzo tira, Telgopor o Tergopol. Ay, yo estaba pensando telgopor. O de dentrífico o dentífico. Dentífico. No hay dudas. Dentí Dentí, dentí. <risa> una palabra que me gusta Es carraspera Pero no el caso o ¿no? cuando uno dice Me hice en tu tatuaje. <risa> Ahí está en la línea una cosa, una estatua, pero mejor no la... Vamos a escuchar una canción Antes sí. ah. Sigan escribiéndonos A otros sin... el... Suspensivo. Ah. Y así Nos vamos A un temita musical Sí. Quiero decir Que estoy pisando Un escenario Que lleva un nombre Y que yo quisiera Que llevara un pensamiento Porque los hombres Son lo que piensan Y lo que hacen Te quiero recordar Atahualpa Yupanqui con las palabras de José Hernández. He conocido cantores que era un gusto de escuchar, mas no quieren opinar y se entretienen cantando, pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. Si yo fuera un gran cantante de esos románticos Podría llegar un día desde el Atlántico Y cantarte unas canciones todas melosas Que te humedezcan las bragas entre otras cosas Pero yo soy un cantor, esa es mi desgracia Y sufro viendo crecer la tilingocracias, Ozamo, amo, os amo tanto Que ya no recuerdo cuánto Y si no me amáis vosotras me moriré Anda, cantale a Francisco que está en la gloria Que tus cantitos molestan a la memoria Entre tanto manoseo y tanto escollo Si tengo que aguantar tontos criollos Aguanto criollos, aguanto criollos de esos delatamos desde manhattan y cantarte unas canciones que nunca entiendas total lo que a mí me importa es que esto se venda pero yo soy un cantor de los arrabales y sé muy bien lo que son multinacionales I love you y brasil Cuidme, alfonso alfonsín mi tiene corazón gaucho de Pinochet. Anda, cantale a Ronaldo, convoy de goma, que aquí no nos entendemos ni en nuestro idioma. Entre tanto manoseo y tanto escollo, si tengo que aguantar tontos, aguanta Aguanto criollos, aguanto criollos Cantor que anda distraído pisa la rama Y mientras busca la gloria le hace en la cama Yo puedo cantarle a Sonia o cantarle a Rosa Y no por eso olvidar cómo andan las cosas Me voy a morir con estos discutimientos Que tienen tanto que ver con gringos de adentro Lo tuyo sería folk, rural pero rock and roll No es heavy y sin embargo me suena punk Yo canto como la gente Que me ha enseñado Y marcha en veinte de vino Con diez de asado Que entre tanto manoseo Y tanto escollo Si tengo que elegir cantos Elijo criollo Elijo criollo Elijo criollo La, la, la, la, la, la, la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 ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son en 5 y 56. Pedidos al 7192. 422. Cedería. Comunicate con nosotros. radionautafm.com O a través de Facebook como Radionauta. Si quieres publicitar en Radionauta, radionautafm.com Mañana, en Radionauta. Condición extraño.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 Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, Radionauta, fm.wordpress.com. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez. Transmite a Radionauta, desde la Ciudad de la Plata, San radio nauta Radionauta. FM 106.3 Hasta las once, seguimos con El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Vamos, vamos a ir rápido. A ver, ahí rápido. A ver, vamos, dale. Escuchábamos más, te más recién Hace un ratito Una canción de Jorge Marciali Un cantor mendocino Que se llama Yo hijo Criollos, Y habla un poco de, de cómo se manosea A veces el, el idioma Y cómo no nos entendemos Entre nosotros eh, Y cómo a veces Se habla en otros idiomas Sin entender el nuestro Tampoco, ¿no? Eh, y volví Hago así unos, acord unos aportes que nos han hecho nuestros oyentes. Eh, María Pía dice, ¿Spider-Man o Spider-Man? Sí, María Pía, esa es complicada. Y, eh, ¿cómo, Spiderman Spider-Man, le dice mi mamá. Ah, bueno, ahí va. Y el Luca dice, ah, explica que es calcomanía o carcomanía. Sí, ahí ahí se mezcla. Ahí ahí entendimos, Lucas. Eh, Y, a ver, un O, por ejemplo, más. me raspillé. Hay una una de raspado El... y re de rayado. Es como que te, te caíste y te raspillaste. Sí. Y también María Pía dice eh, impertérrito. Impertérrito. Eso, no entiendo ni qué es, así que me costó leerlo. Eh, que no es pretérito, ¿no será No sé, o que no es perrito eh, Me trapiqué... Está bien, a veces sirve la RAE, está bien. Por ejemplo, a mí me gusta la palabra pellejo. Siempre cuando comemos pollo con mis hermanos, decimos, eh, yo quiero pellejo y hay gente que nos recuerda por eso. A mí me gusta pellejo, pero, pero cuando lo decimos... Sí, oh". oh. No, pellejo, pellejo, Laurita. Perfecto. Bueno, y vamos a... Eh, si bien venimos hablando de las palabras, nos damos cuenta que eh, las palabras son solo una parte del lenguaje, una parte... Que tenemos para eso. Un... Una in intro Un ¿no? lindo cuentito de cost... Le cuento el del final Como siempre de no entero Y este que nos mucho Para disculpar Claro, si por ahí No es tan bueno como nos cuentenos de ellos Son... Tienen trayectoria El señor Medina Fue aprendiendo a medir las palabras Estaba orgulloso Porque nadie le enseñó Aprendió solo De inteligente que era nomás Está bien Pero no aprendió enseguida ni fácilmente Le costó mucho Años le costó. Sufrió equivocaciones, cometió graves errores que luego tuvo que lamentar. Eh, pero él tragaba saliva y se decía Atención Medina, esta vez me diste mal, la próxima no te tiene que pasar. Y trataba que la próxima vez no le pasara. El señor Medina siempre llevaba en el bolsillo la cinta métrica. El padrino se la había regalado de chico porque todos en la familia tenían una. La cinta métrica era una tradición de la familia del señor Medina. Unos la usaban mejor que otros, pero todos la tenían. El padre había sido un gran abogado, la madre una gran profesora, tenía tíos empresarios, un primo periodista y hasta un pariente lejano que ocupaba un importante cargo público. Y todos sabían medir las palabras. Seguramente, de varios de ellos, habría habrá aprendido el señor Medina, mejor dicho, de oírlos, porque... Ver lo que se dice ver no se veía nada. Como no fuera que antes de hablar metían la mano en el bolsillo derecho donde guardaban la cinta y pensaban un rato. Estaban midiendo. Parece que una vez que quedaban conformes con las dimensiones de lo que estaban por decir, recién lo decían. Al principio, el señor Medina se guardaba sus grandes macanas. Se, perdón, se mandaba sus grandes macanas. No podía medir sin ser visto. Como hacían sus parientes, así que sacaba la famosa cinta y la ponía en la mesa. Después soltaba la palabra en voz alta eh, y la medía. Por ejemplo, ladrón. A ver, un centímetro y medio. No, muy larga. Y probaba otra. Delincuente. Son dos centímetros y ocho milímetros. No, más larga todavía. A ver, pillo. Un centímetro y dos milímetros. Esto podría andar. Entonces la decía... Pero, a esta altura, había tardado tanto que la persona que se encontraba hablando se había aburrido el entrenamiento le dio velocidad a a ojo, o más bien a oído, la longitud que tenían. Fue entonces cuando le regalaron la balancita. ¡Pobre señor Medina! Ni sospechaba que su familia se usara tan bien ese instrumento. La verdad es que los Medina se iban perfeccionando. Ahora, además de medir las palabras, también las pesaban. Y el señor Medina tuvo que aprender. Veamos. Inservible. No, pesa 800 gramos, no va. Otra. Inútil. Qué raro, mide menos, pero pesa igual. Esta tampoco va. Otra. Torpe. Esta es más liviana, 470 gramos, pero igual es casi medio kilo. Eh, busquemos otra. Distraído. Ay, esta pesa apenas 100 gramos, no está mal. Entonces, el señor Medina la usaba. Y el inservible que tenía delante se iba contento pensando que no era un inútil sin remedio, sino apenas un simpático distraído. Y el señor Medina también se iba contento porque todos opinaban bien de él. Lo tenían perdón, lo tenían por un tipo comprensivo que sabía tratar con cortesía a las personas. Muchos lo admiraban por su calma, su prudencia y su amabilidad. Claro, nadie sabía lo de la cinta y la balanza. En un bolsillo derecho la cinta y en el izquierdo la balanza. Y el señor Medina, que ya no necesitaba sacarlas, hablaba con la gente con las manos en los bolsillos, siempre midiendo y pesando, y ganándose el respeto y la simpatía de todos. Siempre tomando en cuenta el peso y la medida. Cambiaba Aragán por desganado. Decía desagradable en lugar de decir asqueroso y desprolijidad en vez de decir mugre. Había tantas largas y livianas que siempre eran preferibles a otras que, aunque fueran cortas, eran demasiado pesadas. Un día, en que no tenía nada que hacer, el señor Medina se puso a revisar su muy cuidado y elogiado vocabulario y se dio cuenta de algo que, hasta el momento, no había notado, el color de las palabras. Notó que todas las palabras usadas por él eran de un color gris, gris claro, gris oscuro, grisáceas. grisitas, todas eran palabras grises y se dio cuenta de algo más las palabras no eran grises de entrada se ponían grises advirtió que no se hacían grises de golpe se iban volviendo grises y por último notó que el color gris les iba entrando a medida que las... Me una palabra roja se iba volviendo anaranjada una palabra azul se ponía celeste, gris perro. tenía el salió eh, perdón Como tenía siempre algún problema. Como iba distraído en sus pensamientos, puso un pie en la calle justo cuando el semáforo cambiaba a rojo. Y un camionero le gritó una palabrota larga, pesada y del mismo color que la luz del semáforo. Al señor Medina le retumbó la palabra roja en el cerebro. Él la hubiera pronunciado. Y se quedó mudo, murmurando: insolente, eh, boca sucia, maleducado. Todas palabras livianitas y decididamente grises. Siguió caminando y vio frente a él, avanzando en sentido contrario, una señorita de pelo largo y ondeante que brillaba al sol. La señorita tenía el andar gracioso y los ojos encendidos debajo de unas espesas pestañas. Al cruzarse con el señor Medina, la señorita entornó sus párpados. El corazón, el corazón, sí. El corazón de él eh, dio un brinco y ni siquiera se animó a decir las palabras que seleccionó. Linda, bonita, preciosa. El señor Medina se puso colorado. Parece que ninguna de esas palabras eran lo suficientemente grises. En cambio, otro caballero, que venía también por la vereda, le dijo a la señorita una palabra de un azul tan intenso que ella le dedicó una, una sonrisa transparente capaz de derretir a una baldosa. Pero ni la baldosa ni el señor Medina se derritieron porque la sonrisa no era para ellos, era para el caballero que dijo la palabra azul. Para colmo, un chico sostenía en la plaza una discusión de todos colores por un gol mal cobrado. Todavía eh, todavía no era, tanto que llegaron a las piñas y el otro y al otro el ojo le quedó violeta. Encima, una nenita que iba de la mano de su mamá. se encaprichaba en comprarle al pochoclero y pataleaba. En las lágrimas se le formaban arcoíris y eran tantas y tan grandes que estaba claro que la nena no las medía, ni las pesaba ni nada. Le salían nomás, como le salían nomás los besos y los arrumacos a las parejas de enamorados que parecían florecer, igual que los canteros a todo color. Algo andaba definitivamente mal en el señor Medina y se sentó en el bar de la esquina. en una mesita de la vereda a tomar café. Unos hablaban en verde, en Francia, en rosa. Los únicos que me hecho, que era, se tomó de un solo sorbo el café, del bolsillo derecho sacó la cinta métrica, del bolsillo izquierdo sacó la balancita, las puso sobre la mesa y se las dejó de propina al mozo. Se levantó y con paso decidido se encaminó a la plaza más cercana. Allí encontró en el medio... la estatua ecuestre de vaya a saber quién. Se trepó al monumento lo más alto que pudo y se puso a gritar con todo el alma un montón de palabras de colores brillantes. Eran palabras largas, medianas, cortitas, pesadas y livianas. El señor Medina ya no medía y no tenía con qué medir las palabras que pesaba, que no pesaba, así que las gritaba sin tener idea de su peso y longitud. Y por eso las palabras le salían de todos colores vivoreaban en el aire con destellos fos fosforescentes A la manera de serpentinas locas Y algunas hasta tenían chispitas como la de los fuegos artificiales Eso, eso sí, ninguna era gris La gente se empezó a juntar para ver y oír el espectáculo La gente se reía Hasta vaya a saber quién, el del estate ecuestre Se reía y no paraba No era para menos, aquella era una lista interminable de infinitas palabras desmedidas. Pero ese cuentito del señor Medina era un cuento de Iris Rivera Pioli. Te felicito Martina porque te de repente. Sí, no, no le vamos a quitar el lugar a los compañeros. fue pero muy grata. De que salió que decir. hermoso. Buenas. Bueno. ¿Bravo, bravo, compañera? ¿Qué querías decir Cami sobre esto? No, que me quedé pensando en el señor Medina y la verdad que nosotros un poco hablando tanto de las palabras queremos hacerle una invitación. A todos ustedes que nos están escuchando y a todos nosotros también en nuestra cotidianidad. Que no es medir tanto y pesar tanto las palabras como el señor Medina porque finalmente no le fue tan bien. Pero sí poder prestar atención y revisar nuestro vocabulario eh, de qué palabras usamos. Y no solo de qué palabras usamos, sino cómo las usamos, cómo las decimos y qué queremos provocar en el otro cuando las decimos. Nada más como para revisar un poquito. Claro, es un poco como hacer una, una revisión de, de, de lo que nos está atravesando cuando hablamos, pero tampoco sin perder la espontaneidad, que es también lo que nos da esa chispa vital, ¿no? de esa, de esa cosa sí. linda. Yo creo que replantearse las palabras que le salen está piola porque salen, pero dejarla salir también. Eh, si medimos qué es lo que, que vamos a decir, no estamos dejando que salga lo que queremos realmente decir. Y entonces esa comunicación es una comunicación fallida Porque en realidad eh, no estamos dejando comunicar lo que nosotros mismos queremos decir Pero también ser conscientes del lenguaje que puede ser facilitador o obstáculo Si uno como que no piensa y... Larga nomás, así, sin reflexionar un poco, totalmente. No, claro, es, es como. Es complicado, como todo sí, en la vida, ¿no? Pero sí. Igual también está bueno esto de, de que se puso a gritar palabras que le pintó, como, no sé, yo hubiera gritado burzaco o taxat. Es necesario perder la razón un poco, ¿no? Y, y ser una. Dejarse llevar solamente por emocionar, carajo. Y el carajo mm. es el palo del barco. Y estar encarajinado. Es estar ahí... Cuando te mandaban al carajo. Claro, arriba. se fue al carajinado. En penitencia, digamos, con gorrito y todo. Es como, se fue a la mierda, pero más bonito dicho, ¿no? Sí. Eh, bueno, más eh, y teníamos otro tema para charlar, ¿no? Eh, muy importante. Sí, un poco que, que es como para englobar esta, esta cosa de las palabras, porque, digamos, las palabras son mucho, pero no son todo, tampoco. Hay otra forma de comunicarse Están, Está como que el lenguaje que, que es eso creo lo que genera más la comunicación eh, Muy hegemonizado Por las palabras y las palabras en general No son solamente eh, Nuestro único lenguaje Nuestro lenguaje Nuestro lenguaje son los gestos eh, la, Las miradas las Etcétera El cuerpo Yo les quiero contar que Vieron que ya les conté que acompaño A un niño a una escuela pero no les conté que es de niños sordos. Uh -huh. Entonces su lenguaje, un poco para reflexionar, porque es algo que quería compartir en realidad. Uh -huh. eh, su lenguaje es lenguaje de señas. Entonces, necesariamente tienen que mirarse para poder comunicar. Y además de esa comunicación, uno puede como comunicarse de una vereda a la otra y el requisito fundamental es mirarse. Que me parece que está re bueno porque cuando uno comunica, comunica no solo en la palabra, yo me puse a reflexionar en realidad, sí. Si, eh, ellos escriben porque por ejemplo una palabra que es la con errores de ortografía o cómo es ahí, como ah, que es Se pegaban en las manos, no se pegaban violentamente, pero yo dije, claro, esto debe ser como cuando uno alza la voz, ¿viste? Cuando está discutiendo y alza la voz para hablar más fuerte que el otro y que entonces escuche lo que uno dice y no lo que dice el otro, como Mal, para, como primar. Cállese, mierda. ¿Qué? Claro, pero sin decirlo, ¿viste? Cuando uno está discutiendo y directamente eleva la voz para estar por sobre la voz de los otros, estos chicos se, se se tapaban las manos. Claro, entonces no, dije, es, es lo mismo, como una si para la palabra. Claro, está, claro, claro. está muy bueno. Y Sí, qué interesante esto de, de cómo el lenguaje viene, viene por muchas, por muchas partes y que a veces no le, le eh, hegemonizamos tanto la palabra, la ponemos tan en el lugar tan importante cuando en realidad eh, todo el resto hace, ¿no? A al a la comunicación, al entendernos, al encontrarnos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que, que la chabona fue de viaje a China, eh. Y no hablaba chino claramente, o hablaba muy poquito chino. No sé, habrá dicho chino, sé, algo así. Eh, pero eh, ni siquiera los gestos eran eh, se acercaban a lo que los gestos tenemos occidentalizados. Entonces para decir sí, no podía bajar y subir la cabeza. O para decir no, no podía moverla de lado a lado. Sino eh, tenía que... Eh, No sabía qué hacer, porque ella decía que sí, subiendo y bajando la cabeza, y los chinos para ello quizá era vamos a comer, ¿me entendés? O sea, eh, cuando los gestos implican otra cosa, también es, es otro lenguaje, ¿no? Eh, ¿Quieren aportar algo o sigo hablando? sí, el lenguaje, digamos, como también como algo más global, integral, que, que incorpora todos los sentidos del cuerpo. Pero también como el lenguaje es a partir de lo que nosotros podemos conocer el mundo. Totalmente. Es a través de lo que nosotros podemos nombrar y definir qué es cada cosa. O sea, nosotros nombramos y a partir de que nombramos eso, existe. Primero nombro, no luego existo. Totalmente. Es que, perdón, sí. Sí, no, quería contarles que un amigo mío, Vygotsky, no sé si conocen. ¿Vigote? Eh, con ese, ese con el que tomabas mate el otro día. El otro día, sí, Eh, él dice que el lenguaje es un proceso psíquico superior que no compartimos con los animales. Y, y él explica el surgimiento del psiquismo humano a partir del lenguaje. Solo la, la lengua hablada. El digamos. psiquismo, digamos. No, no, no, no. Sí, sí, el, muy el tema de, para, eh, colonizado, digamos, es un lenguaje impuesto por una sociedad que no era la la sociedad real o una mezcla de sociedades. Eh, sí, originaria, pero también impuesto Digamos eh, El problema grande de, de esto Es que el lenguaje es medio eh, el, el reflejo de la sociedad Cómo se arma la sociedad Y como es un lenguaje totalmente impuesto Hay cosas que nuestra sociedad eh, Tiene Y, y em, le emergen Que no son de la sociedad Europizada, digamos, de Europa Y entonces tenemos un defecto ahí Porque en realidad eh, No tenemos conceptos Eh, oficiales para decirle algunas cosas que son de nuestra sociedad. Y sí, pero ahí nos viene a salvar los, los, los lunfardos que tenemos, por suerte. Que nos claro, viene a dar una entidad eh, más. Pero propia. de vuelta eh, se ven como algo poco académico, sí, lo claro, popular, claro. Eh, como si fueran palabras de primera y palabras de segunda. Eh, y, y tienen que ver con, con el. como con, si lo, lo de primera fuera lo externo o lo otro. Y lo. real lo lo que nace desde desde los sos, desde la sociedad y desde la man, gana de, de comunicarse no no es eh, era menos valor claro tiene menos valor eh, cuando es lo más auténtico y lo más rescatable no porque lo... el lenguaje humano permite regular el comportamiento de uno y de los otros como que um, Vygotsky habla de como eh, en la interacción ejemplo Como una herramienta que es, eh, modifica la, natu eh, la naturaleza, así como lo físico, lo, lo más técnico. Y las herramientas psicológicas o semióticas, le llama él, que, que va a modificar a uno mismo y a, para con los otros. Como que si yo lo pienso, de dejo de lado el... ¿Cómo se dice? Eurocentrismo. Eu Eurocentrismo. Eurocentrismo. Y lo pienso desde uno mismo como... Eh, cómo esa herramienta la utilizo y modifico eh, objetivando la naturaleza y subjetivando a mí, por ejemplo, no uh -huh. sé cómo se dice eh, Claro, es esto oh, de, de... Risalona, <risa> de... <risa> es esto, es esto de, de, de apropiarse de las palabras, digamos, de hacerlas propias de usarlas para lo que uno claro, quiere sí. y necesita. Y modifica además claro, que claro. A, a, mediante la actividad y el accionar de uno, modifica a uno mismo y a los otros, digamos, el compromiso de poder comunicar. Que es dinámico y se transforma en a... Eh, hay un montón de palabras que están en forma, pero están en permanente cambio de apropiación y en permanente cambio de, de un posible significado, que es lo que estuvimos hablando hoy. Y eso es lo lindo y lo, y lo que me parece que, que le ha aportado el arte a la palabra, ¿no? Porque, digamos, yo creo que sin el arte eh, los lenguajes serían bastante aburridos, digamos. Si no, si no se hubiera buscado formas creativas de, de crear y de expresar otras cosas que el, el, la palabra y el lenguaje... Este, formal, no no, no no son capaces de, de traducir eh, sin, sin eso yo creo que el lenguaje habría perdido un montón de, de herramientas que ahora tiene que son propias del arte y que son gracias al arte además nos resumen un montón de cosas una pintura puede resumir eh, un, mon un montón de palabras y de críticas a algo o un abrazo, cómo un abrazo resume tantas palabras, o una nariz de payaso, por ejemplo totalmente Acá la, la Lucianita Franco, que en realidad es nuestra operadora, nos ha dejado un textito muy bonito sobre la palabra, eh, que se llama Ventana sobre la Palabra. Magda recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños, y las guarda en cajas. En caja roja, guarda las palabras furiosas. En caja verde, las palabras amantes. En caja azul, las neutrales. En caja amarilla, las tristes. Y en caja transparente, guarda las palabras que tienen magia. A veces, ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces, las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. Es de Galeano, las palabras andantes. Esa, gracias, Luciana. Eh, mi hermano eh, me hizo acordar ese cuento, que hizo un librito a estudio de diseño gráfico y hizo todo un... Como los dibujos de ese cuento, inspirado en ese cuento, muy hermoso. La verdad que lo podría subir al cimbronazo para que lo podamos ver. La Marte ya es una cuenta cuento. Ah, no, Así, no, casi, casi no. ¿eh? Agarrate, Germán, porque crearemos. ya te está, te está robando el lugar. Aprovechamos para decir que ya ha llegado nuestro cuento. Ha llegado -cuento. Así que, bienvenido, señor Germán. Este, creo que. Ya por la hora estamos eh, cerrando la sección de comentarios. Me parece que se vienen tres horas. che. Ah, la pucha, che. Mentira que era manija. Sí, nos encanta hablar, nos hemos dado cuenta que tenemos un problemita, pero bueno por eso vamos a llamar ha venido ya nuestro cuenta cuenteros, el Ger que se que se venga acercando eh, y nosotros nos vamos despediendo. y vamos agitando motores. Vamos a agradecer a todos aquellos que ¿no? son amigos y, y bueno y este este otro símbolo es un poco entre todos. Así que si no fuese, no habría otro cimbronazo. Y ni, si no fuera por la Ana Serralunga, no podríamos la canción que vamos a poner un ratito. Así que agradecidos estamos. Esto ha sido nuestro primer programa de dos horas. Espero no hayamos sido demasiado pesados. Pesadas, Espero eh... no les haya sido tan pesado. Claro. Nosotros la pasamos muy bien. Eh, no sabemos ustedes. Eh, si no la pasan tan bien, nos bajaremos a una horita y media. Pero ya saben, nos pueden contar, ¿no? Claro que sí. Al bueno, otro cimbronazo No, no, no Me iba a despedir así como El hongo Esteban y dice buenas noches para todos Igual, antes de despedirnos eh, Vamos cerrando Nuestro bloque hablativo Y le vamos a dar el lugar al GER Pero el programa no termina, no se me vayan guachos Exactamente, ah. no se vayan porque ya venimos con un cuento Vamos con música, viene el GER Y nos despedimos finalmente por este lunes Ves Arbol, hojas, alto, luz Aproximación Mueble, lana, gusto, pie De marcas mirada Nube, va dedo, cal Gesticulador Hijo camamenta cien Rey fin sol Amigo Cruz Alga dado cien Espalactita mirador Corazón De insolación Parecer Hijo Dios de amor, mujer pobre. Hasta las once, seguimos con. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Globalización, ayornate o quedas afuera. ¿De qué carajo? Ni idea. Mira, desde que a las insignias las llaman pins, a los maricones gays, a las comidas frías lunch y a los repartos de cine casting, Argentina no es la misma. Ahora es mucho mejor, mucho más moderna. Durante muchos años, los argentinos estuvimos hablando... Para el orto sin enterarnos, ¿te das cuenta? Y le todo lo que todavía es peor, sin darnos cuenta siquiera de lo atrasados que estábamos. Y los obreros, tan ordinarios ellos como siempre, al mediodía sacaban la fiambrera en lugar del tupper, ¿te das cuenta? Mira, yo en la primaria hice un montón de veces aeróbic y me pensé que estaba haciendo gimnasia, ¿te das cuenta? Afortunadamente todo esto hoy cambió. Argentina es un país muy moderno, y a los argentinos se nos nota el cambio exclusivamente cuando hablamos, lo cual es muy importante. Cuando estudiamos con todo para don un parcial en la facultad, decíamos, estoy hasta las bolas, o hasta las manos, cuando en realidad no nos dábamos cuenta de que estábamos a full, que queda mucho más paquete. Y cuando decidíamos parar un poco para comer o tomar algo, decíamos, che, la cortamos y vamos acá al kiosco a comprar, un, no sé, un saguche, un, un, un, un, unas una, una galletas. Ay, éramos tan ignorantes que no nos damos cuenta de que en realidad estábamos haciendo un break. Y ahora somos mucho más piolas. Vamos al McDonald's a comer unas burgers. Y no es lo mismo decir bacon que tocino, aunque tengan la misma grasa, ¿no? Las cosas en otro idioma mejoran mucho y tienen mayor presencia. Desde que en Nueva York... Eh, perdón. Desde que en New York es la capital del mundo, nadie es realmente moderno mientras nos digan inglés. Mientras no digan inglés un mínimo de cien palabras. Desde ese punto de vista, los argentinos estamos ya completamente modernizados. Ya no tenemos centros comerciales, por ejemplo. Ahora son todos shoppings. Es más, creo que hoy en el mundo no hay nadie que nos iguale. Porque mientras en otros países solo toman del inglés las palabras que no tienen, porque sus idiomas son pobres, o porque tienen lenguajes de reciente creación, como el de la economía o la informática, nosotros, más generosos, hemos ido más allá adoptamos incluso las que no nos hacían falta, lo que demuestra nuestra apertura y nuestra capacidad para superarnos. Tomando otros ejemplos, ya no decimos que queda, eh, eh, ya no decimos, perdón, vestíbulo sino hall que queda mucho más fino, ni tenemos sentimientos sino feeling que son mucho más profundos. Y de la misma manera sacamos ticket, compramos compact, comemos sándwich, vamos al pub, hacemos footing, nada de andar caminando sino más. Y los domingos, cuando vamos al campo, que los más modernos ya llaman country, en lugar de acampar, como antes, ahora hacemos camping. Y todo ello con la mayor naturalidad del mundo, sin darle mayor importancia. Por ejemplo, uno sale y ve los carteles que anuncian rebajas y dicen sale 20% off. ¡Y como si nada! Y cuando logramos meternos detrás de algunos... Y hacemos, lo decimos con la mayor naturalidad, sin que se nos nuestro aspecto. mejor, mucho más moderno y elegante. Es decir, a ver, para que me entiendan, mucho más fashion. Los argentinos ya no usamos calzoncillos, sino sleep o boxer. Y después de afeitarnos usamos aftershave, after que deja la cara mucho más suave y fresca que la loción berreta que usaba mi abuelo. Tampoco no corremos, ya no corremos más, sino que ahora hacemos jogging. Ya no estudiamos, sino que hacemos master. Y en la oficina el jefe ya no es el jefe, sino es el boss, que siempre va a hacer business con su secretaria o mejor, assistant Y aunque seguramente la secretaria es de la boca... Igualmente ella hace mailing y trainings... Y cuando termina el trabajo va al gimnasia a, al gimnasio a hacer fitness y aerobics. Y así se encuentra con todas sus amigas asistentes del jet set... Que vienen de hacer el, hacerse el lifting. Y con alguna top model fanática del body fitness y del sugar light. Y cuando van a un cóctel piden roast beef. Que aunque no lo crean... Es mucho más digestivo y engorda menos que la carne. Y en la televisión... Cuando ya nadie hace entrevistas ni presenta como antes, ahora hacen interviews y presentan magazine en lugar de los programas de revistas que había antes. Y si el presentador dice mucho ok y se mueve todo el tiempo, al magazine se lo denomina show, que es distinto que un espectáculo. Y si este show está integrado por personas eh, vacías y que lloran por cualquier pavada pero que tiene mucho rating, se lo denomina reality. Y en las tandas, por supuesto, ya no nos ponen anuncios sino spot, y que es el momento donde aprovechamos para hacer zapping. El mercadeo ahora es el marketing, el mercadismo el merchandising, el autoservicio el autoservice, el escalafón el rating, el representante el manager y la entrega a domicilio el delivery. Y desde hace algún tiempo los importantes son VIPs, los puestos de venta están, los ejecutivos chupis, las niñeras babysitter y por supuesto ya no pedimos perdón, decimos sorry. Y cuando vamos al cine ya no comemos pochoclos sino popcorn que es mucho más rico. Pero para ser ricos del todo y quitarnos el complejo de País Tercen Rundista que tuvimos algún tiempo y que tanto nos avergonzó, solo nos queda decir siesta con algún acento americano, que es la única palabra que el español ha exportado al mundo, lo que dice mucho a favor nuestro. Así que, my dear friends, espero que haya despertado un poquito la reflexión con este texto que es de nuestro amigo y queridísimo Roberto Fontana Rosa, que siempre estará con nosotros. Pero muchas gracias, señor Germán Gorza es un hombre. Eh, y bueno, siempre nos ayuda a terminar de una forma especial eh, cada otro cimbronazo. Espero que hayan en, terminado su primer día de semana. Hayan terminado muy bien. Monday. <risa> bueno, y nos despedimos eh, desde el otro cimbronazo. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias por compartir y hacer entre todos esto. Hasta la vista, babies. vas a saber de mí? ¿Vos qué vas a saber, Pepo? ¿Qué vas a saber de mí? Si cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento.